Buena Vecina, vecino, compañera, compañero de acá del barrio de La Boca y alrededores porque por suerte hoy estamos saliendo, a diferencia de todo el resto de los días, solamente por internet. O sea que vamos a poder llegar, como siempre lo hacemos, a todos los otros eh, territorios en los que por suerte muchos compañeros y compañeras nos escuchan. Y en esta hermosa tarde nubladita, muy de nieblas del riachuelo Fresquita, fresquita estamos acompañadas por la gran compañera Chani Hola, buenas tardes en, un, en una tarde muy especial porque vamos a hacer después de terminar este programa el festejo de su cumple Así que Ajá. acá están todos los compañeros expectantes detrás del vidrio luzmi y jr JR del Ajú. otro lado del vidrio Y Martín Velázquez Bayón, como siempre presente, en las buenas y en las malas, en las penas y alegrías. Exactamente. <risas> bueno, y hoy vamos a recuperar dos, dos conversaciones, dos charlas que hemos tenido semanas anteriores. Una con César Trejo, que es veterano de Malvinas, director del Observatorio de Malvinas de la Universidad Nacional de la Lanús. Y... Una entrevista que le hiciéramos al gran compañero Luciano Álvarez, que es eh, un militante del Movimiento Popular Los Pibos, pero en este momento con tareas específicas en una cooperativa de pesca artesanal en la localidad de Pipinas, en el partido de Verónica, en Punta Indio. Así es, vamos, son dos entrevistas que, que ya tuvimos al aire, pero que están muy actuales y que está bueno volver a, a escuchar. Y, como siempre, nuestro Noto Infermezcaba. Exactamente, vamos a él. Continuamos con... Al Gran Pueblo Salud. ...no te enfermes... ...Cava... ...abrazo al hospital... ...queremos avisarles... ...que las trabajadoras... ...y los trabajadores... Eh, ...con el corazón... ...en la Universidad de Buenos Aires... ...van a realizar... ...este jueves 18 de abril... ...a las 10 de la mañana... ...un abrazo al hospital de clínicas... ...por la salud... ...por la educación por la ciencia, por la investigación gratuita, pública, inclusiva, integradora, que llegue a todos los territorios de nuestra patria y de excelencia. Vamos entonces a acompañar al abrazo que los trabajadores van a hacer al Hospital de Clínicas este jueves 18 de abril a las 10 de la mañana. Gran Feria Peronista por la Soberanía. Este sábado, 13 de abril, mañana, en Palacio El Victoria, Piedras 720 en San Telmo, va a haber estándar, eh, estándar de emprendedores, sí sí sorteos compañeros, bar nacional y popular, y la entrada es completamente gratuita. Esto se va a llevar a cabo de 15 a 20 horas y lo organiza la Asociación de Emprendedores y Empresarios Peronistas. Los esperamos con música en vivo ¿Quién dice esto? Emilia Preciado, vos eh, Emilia, que es hija de una médica muy querida Del hospital Eva Perón de San Martín Va a realizar su primer concierto El primer concierto de su vida Acompañada por Lucio Preciado Que va a tocar el bajo Y por Leopoldo Arenas Que va a tocar batería ¿Cuándo va a ser esto? El 13 de abril a las 21 horas en el Bar Modelo. O sea, mañana, eh, Santander 487, Parque Chacabuco, Cava. Todos aquellos que eh, avisen que escucharon este anuncio en la FM Riachuelo, en el programa El Gran Pueblo Salud, van a tener un descuento en su entrada. ¿Buenito? Este miércoles Este miércoles se realizó una movilización de parte de los movimientos populares Reclamando por la emergencia alimentaria Por la emergencia social Y fueron reprimidos de manera brutal Vamos a escuchar ahora Audio de los compañeros al momento que fueron saliendo al día siguiente Después de horas de maltratos y tortura Vamos a escuchar los tres primeros que fueron liberados al primer compañero que vamos a escuchar eh, Patry, decimos el nombre por favor sí eh... el primer compañero que vamos a escuchar es de la CCC de la corriente clasista y combativa Fabián Berón muchas gracias a todos eh, la verdad que es un orgullo pertenecer a esta organización fue el único que quedó siempre tenía que agarrar alguno me eh, banquetó un poco con la, la entrevista que tuvimos creo que éramos cuatro junto con Fernando y dos compañeros más se venimos poniendo el pecho a toda la situación hace dos meses que no nos pa la verdad que bueno nos hacen el aguante ustedes las seguimos peleando y bueno, alguna vez uno de nosotros iba a caer. así que gracias a todos, gracias por el aguante de verdad y bueno, a seguir luchando Bueno, como decía el compañero Fabián Verón de la CCC, a seguir luchando. Y ahora vamos a escuchar a Cristian Corral de la CTA de los Trabajadores. Gracias, agradecemos a todos por hacer el aguante. Acá los compañeros que están desde el ayer, que, bueno, que nos ayudaron también con tema de la comida. Bueno, y nada. Más para decir, recibiendo así cuando estamos saliendo, es, es algo grandioso, algo muy contento, contento ha salido y contento también de verlo a todos, de acá. Bueno, esas eran las palabras entonces, como decíamos de Cristian Corral de la CTA de los Trabajadores y por último vamos a escuchar el audio que refleja las palabras del compañero Carlos Ardila Guerra, que es un compañero de la el sector de migrantes fotógrafo Agradecerles otra vez, en de todos los que estuvimos adentro, no es sencillo estar ni adentro ni afuera, sabemos que no, no va a ser fácil. Agradecerles a las personas que estuvieron detrás, quienes no están acá, estuvieron ayer también, que nos escuchamos, que los aplausos, que los cantos, nos sacaron una sonrisa allá adentro. Y eso vale, que esa indignación que sentimos todos, que lo que nos llevó a movilizar ayer. que, que nos tiene ahora mismo, recobrando la libertad, que es lo más grande que tenemos. Seguimos escuchando al Gran Pueblo Salud. Seguimos en este gran pueblo salud que tiene mucho para darles, así que eh, nada, le vamos a presentar ahora lo que fue la entrevista a Luciano Álvarez, eh, nuestro compañero, como decía en la presentación, Patri, que está trabajando eh, más bien en el territorio de Pipinas, en la cooperativa La Hoya, en la cooperativa de pescadores, Y eh, la entrevista fue por eh, la defensa del canal Magdalena sí Y queremos eh, rescatarla, ¿no, Pate? Para sí, es muy importante la actividad que se realizó eh, el hace una semana atrás, más sí. o menos eh, Fue un encuentro de debate que convocó a diversas organizaciones populares, sindicatos y medios com compañeros Desde San Clemente hasta Ensenada ¿De qué trató esa actividad? Bueno son infinitas la cantidad de personas que participaron Luciano lo que planteó es que no es extraño que una cooperativa de, con soberanía alimentaria que defiende el alimento 24-7 sea el que traiga este, esta agenda de trabajo para las organizaciones sociales, populares del territorio y convocan diciendo que nacieron para construir soberanía popular y que de la soberanía popular e integral no se habla, simplemente se hace, ¿no? Se hace todos los días y se hace de la mano de todos los que nos comprometemos con una idea patria respecto de la soberanía nacional. Eh, si no, lo que bien aclaró Luciano en esta entrevista, que somos cómplices de la entrega que este gobierno está haciendo de nuestro país. Así que si te parece bien, Ludmila, eh, escuchamos entonces el, el audio de Luciano. Gracias. Thank you. Seguimos así eh, con un ritmo muy vertiginoso hoy con Ludmila y saludando a los compañeros y las compañeras que hoy no están presentes, pero están presentes eh, pensando, trabajando y activando acciones de la economía popular en cada uno de los territorios. Estamos en comunicación con Luciano Álvarez, que nos va a comentar un compañero, un gran compañero de acá de el Movimiento Popular Los Pibes de la Boca, eh, situado ahora en otra localidad de la provincia de Buenos Aires, y nos va a comentar acerca de una importante actividad, de una gran jornada de lucha que se realizara, eh, si no tengo mal la información ayer, en Punta Indio, concerniente a la soberanía del canal de Magdalena. Luciano, ¿estás ahí? Sí, Patricia, buenas tardes a vos, buenas tardes a todos los vecinos, vecinas, audiencia de García Chubelón, Bien, bien, bien, muy interesados, eh, en general nosotras y en particular otros compañeros que están curiosos porque nos cuentes un poco de qué fue esta actividad y sobre todo la interpretación política en este momento tan difícil donde la soberanía, por algunas visitas foráneas y extranjeras que estamos teniendo y que son recibidas este con alfombra roja en el gobierno nacional, eh, querríamos que nos ayudes a interpretar cómo luchar por la soberanía nacional y qué significa luchar por el canal de Magdalena. Bueno, les le, le cuento Patricia, eh, ayer hicimos en en Verónica, en Partido Punta Indio, una, una charla, de debate, un encuentro, intercambio con compañeros que, que vienen eh, militando, trabajando fuertemente en los últimos años, eh, en las últimas décadas ya, uh -huh. eh, para que se concrete el canal de Magdalena. Eh, esto era, que es una bandera, lo vivimos levantando las organizaciones populares uh -huh. eh, en, en todos estos últimos años. Prácticamente se iba a concretar el año pasado La gestión de Alberto Fernández Y... Eh, o impericias por falta de decisión política Yo soy más promedio a la falta de, de decisión política O a los atletas que hicieron que, que se tienen para atrás a decisión del señor anunciador Y dicen, oh, que, que, que no se logre avanzar Que no que no se efectivice eh, el, el, el dragado que, que se tenía que realizar pero bueno, hoy en otro escenario político mucho más adverso eh, igual las organizaciones populares entendemos que, que sería un resort fundamental para hacer la soberanía eh, todo lo que tiene que ver con, con jugarse, ¿no? Con, con, el, con el vincular los diferentes puertos tanto del sur como como del norte de la Argentina y poder tener una sanidad de nuestra nación al mar. Eh, así que, bueno, ahora, como bien vos decías, pues eh, me para estar eh, desarrollando el trabajo militante en Pitina, en la ciudad de Pesca. Uh -huh. Tenía uno de los distritos que si eh, se avanzara con el canal de Magdalena se vería fuertemente beneficiado, porque el canal pasa exactamente en frente de en partido Punta Indio, que es claro. donde está pinta la cooperativa. Uh -huh. eh, así que eh, empujamos el tema, venimos durante un par de meses tratando de ajustar eh, ahí las voluntades para poderlo hacer a partir de una declaración que hizo eh, la pastoral social del archivistado de La Plata, uh -huh. el 26 de febrero. Hice una declaración muy fuerte diciendo que claro, una nena no tenía el carácter en el olvido, y bueno, eh, a partir de ahí tomamos el guante de eh, Santiago por, por los compañeros y compañía de la pastoral lo fuimos a discutir en, con otras fuerzas, con amigos, con el principio juntamos ahí lo necesario para poder hacer así, y la verdad que eh, estamos medio sorprendidos, viste, porque eh, en un momento de tanto retroceso eh, parecía una serie que pelear por banderas que teníamos justo no deja de tener sentido uh -huh. entonces no sabíamos si mañana íbamos a estar Vanessa, Martín, Porchi y Luciano eh, ahí en el Consejo de Liberantes Solos eh, y la verdad es que no, sí. que la revolución fue muy grande en no un compañero y compañeras de San Clemente hasta hasta integrada eh, de organizaciones populares que que, que que se sienten convocadas por el tema Vino mucha población de, de, de, de distintos punta indios, cooperativas hermanas, medios comunitarios, eh, sindicatos, la verdad que fue, fue muy fuerte, por lo menos en eh, eh, lo que es eh, la escala de, de una localidad chica, ¿no? una de localidad de las localidades habitantes como como es eh, Punta Indio, una actividad de 60 o 70 personas como hubo, eh, toma mucho relieve, ¿no? Uh -huh. eh, Y bueno, es, es bonito, eh, nos están listos, eh, haciendo obviamente una explicación sobre la complejidad del momento político eh, y sobre, bueno, obviamente, ¿no? La crítica las críticas y necesarias de porque qué se lleva hasta y tenemos una situación tan compleja para crear algo que sería elemental para nuestra patria? Estuvo Peló, que es el presidente de la Corporación del Puerto de la Plata, uh -huh. una aplicación muy clara, técnica, Eh, sobre todo los beneficios que implicaría el trazado del canal, estuvo compañero de FICA, Uriaguriel, eh, que también, bueno, trabajó de todo, toda la línea eh, de, de la soberanía. Eh, estuvo ahora Pastoral, el, el, un compañero de la Pastoral Social, Carlos Barbagallo, uh -huh. que trajo el mensaje que habían hecho público en, en, en febrero, y bueno, y obviamente tratando de mantener en alto... Eh, la fe y la espiritualidad para, para, para poder entrar a la lucha eh, Y estuvo el intendente municipal, Pochón eh, Gueira Que eh, eh, asumió públicamente el compromiso de, de empujar eh, para que esto se, se pueda completar Así que nada, nosotros muy muy conformes con haber podido llevar un tema que no estaba en, en la agenda de debate del distrito hablo podido eh, instalar fuertemente en la población porque ya había habido acciones eh supongo bueno, los gente se acordarán que el año pasado eh, se hizo un homenaje por la soberanía sí. ahí en Punta Indio eh, después de eso hicimos el 2 de abril, ¿no? Eh, homenajeando la, la gesta de Malvinas, fuimos a la olla uno del canal de Magdalena, mientras pero compañeros en la calle van la olla seis y ahora funcionará el canal magdalena Pero fueron acciones que eh, tuvieron un gran impacto en el territorio, ¿Sí? quedaron en el ámbito de la militancia. Entonces, ayer eh, hubo mucha fuerza de la puerta viva, ¿no?, que eh, multiplican el tema en cada una de sus asambleas, en su espacio de trabajo. Así que fue una actividad, eh, la, la verdad que muy, muy interesante, que una agenda para seguir llevándola, Eh, a otra agencia del territorio al territorio vecino Venía un compañero de, de, de Magdalena con la intención de poder repitarlo la Charla de Magdalena eh, y bueno, hay con, con, con mucha expectativa de que esto que vaya generando las condiciones para que eh, una patriarca compleja como esta se tome en manos de, de, de nuestro pueblo y se puede ir generando la, la correlación necesaria para comunicarla, ¿no? Qué bárbaro lo que contás y me, me recuerdo el eslogan, ¿no? Las Malvinas son argentinas, el canal de Magdalena también, ¿no? Es muy interesante lo, lo, que, lo que contás y qué fuerza de institucionalidad otra, distinta, diversa, una... Otro tipo de trama, de trazado, de enhebrado Que tiene que ver con otras voces no Empiezan a hablar otras voces Y se hacen presentes ¿Cuál fue el impulso, la palanca, el motor Que hizo que tantas organizaciones participaran Según tu interpretación ¿Cuál es el principal motor para activar esta agenda? Sí, sí, yo creo que un poco, digamos En paralelo, porque me preguntaste antes Si no te lo respondí sí. En paralelo, nosotros estábamos tratando de hacer esta esta eh, actividad de generación de conciencia de soberanía, en Buenos Aires eh, el rey, claro. eh, de el rey sí. estaba eh, haciéndose un acto de cipallismo extremo uh -huh. ¿no? siendo eh, a que no se ofendiera la, la, la dueña de la Francia, ¿no? A, uh -huh. al sur eh, y prometiendo la entrega de una base, o sea tremendo eh, Durante años se pidió para construir una base en el sur Que controlara a los ingleses en Malvinas Tenemos la base, o oh, está construyéndose la base Y, y va a, este a decirles, muchachos ya tienen el control Tanto por por, por la isla como el territorio Además de las estancas, no, además de, <ríe> de las escondidas Además todos los conocemos que ya el sur está en manos extranjeras Directamente una base, una base de la Armada, ¿no? no no, no sé no se podría entender un acto más fuerte de, de tipo colonialje que que lo que planteó este tipo bueno solo estábamos intentando hacer exactamente lo contrario en, en Verónica eh, el, el enemigo trabaja trabaja siete por 24 no mm. el mismo día que que varios de ustedes estaban en... haciendo el acto, en, en, en la en, plaza sí, San Martín en la plaza San Martín haciendo el homenaje a los veteranos uh -huh. también esta estaba llegando a la Argentina en un, en un acto de provocación importante no está eh, claro que digamos, el conflicto de malvinas el rol que jugó la otan y Estados Unidos fue fue central uh -huh. para, para lo que fue el resultado uh -huh. eh, o sea, no, no, no alcanzó con el heroísmo de nuestros eh, combatientes eh, peleando contra contra toda latar entera digamos no eh, y bueno ese mismo día en la general desde Argentina y do, todo día después eh fue mail la entrega una joya, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, nada, de, de, yo de, que entiendo que muchos eh, argentinos bien nacidos, patriotas, eh, estamos tratando de encontrar por dónde cómo encontrar el agujero del mate. Uh -huh. Eso bueno, desde desde un mensaje eh, no de, de la derrota y no de, de cortarnos la vena, sino de encontrar cuál fue el culpable sin aumentarse adelante, que hay banderas, que hay que que hay que seguir eh, en lucha y en conquista. Creo que a muchos compañeros que no pasó un año antes, no hubieran estado, no hubieran venido. De hecho, un año antes, cuando hicimos las actividades en Fontaine, no estuvieron. Eh, en esta entidad, dijeron, eh, hay que estar y hay que ver cómo cómo poder comprometerse. Hay medios comunitarios, centros culturales, sindicatos. Hay una diversidad interesante que deja la base como para pensar un espacio más multifactorial de que le soberanía, ¿no? Qué, qué claro que lo, lo explicás y qué importante que sea es el motor, ¿no? Eh, un motor genuino, popular de base, no es un motor inflado o no, este, o digamos eh, alimentado a fuerza de televisión y de, y de derrotismo y de ideas eh, no que desmoraliza a nuestro pueblo sino todo lo contrario no Vos ubicás el motor de esta de este trabajo en otro lugar en un lugar de lucha no bueno en, en, un, en la presentación aprovechamos y contamos un poco la presentación lo que era la, la cooperativa la goya no a ver y quizás alguno no lo conocía y eh y un poco hacia poder hay, la, la cooperativa hace soberanía todos los días, claro. no habla de la soberanía Exacto. hace soberanía alimentaria tratando de generar eh, quitándole al mercado exportador parte de la producción y poniéndola en, en la mesa de los trabajadores y las trabajadoras eh, hace soberanía estar ocupando las aguas eh, surcándolas con la, con la flota patriota cuando va a la pesca hace soberanía también yendo al canal siendo eh, dando la debate, el debate de ideas Eh, entonces no era extemporáneo que una cooperativa popular eh, eh, que peleaba por el alimento estuviera tra tra tra trayendo este debate porque la soberanía eh, es integral y nos compromete a todos o, o todos somos parte de la entrega es bastante simple o sea, bueno, desde de ahí también Nos convocamos desde la cooperativa Diciendo que lo, lo hicimos desde este lugar Desde un lugar concreto De 7x24, trataremos de, de construir Espacios de soberanía eh, popular, ¿no? Y no no la soberanía Solo pensando en la soberanía De los Estados, ¿no? Claro. Entonces, bueno, cambió el gobernante de turno Cuatro años vemos, siguen diciendo, no, no, la soberanía reside en el pueblo, no, reside en otro lado. Si nos complementemos y las peleamos y las hacemos. O sea, ¿no? la soberanía, dijiste dos definiciones que las voy a memorizar, ¿no? De, dijiste, la soberanía se hace, no se habla, y otra muy importante es, la hacemos todos los días, el 24-7, y la hacen los pueblos. No la hacen los gobiernos, los estados, las autoridades de turno. Sí, cierto. Sí. En todo caso, hoy estamos justamente en esa situación inversa, ¿no? Un sí. Estado entregando a la soberanía y, bueno, el pueblo dando pelea tratando de, de, de resistirlo y en una, en una resistencia que es una resistencia con, con construcción, ¿no? Sí. ¿no? es una resistencia de, de, de retroceder en chanqueta, sino es una resistencia tratando de seguir eh, sosteniendo bojones y dando pequeños eh, avances clarísimo clarísimo y nos dejas pensando y nos dejas este activando justo en este momento se está haciendo una asamblea acá en el en, digamos en, en la boca y están las compañeras y los compañeros sistematizando esto que acabas de decir vos haciendo soberanía con los proyectos productivos con la economía popular con todo lo que se va generando en una instancia donde si no luchamos nosotros por lo nuestro, eh, eh, nadie nos va a defender, ni tenemos que depositar en nadie la confianza de que nos defienda, porque nos están entregando, ¿no? Así que te agradecemos mucho, Luciano, nos dejas con mucha tarea pendiente, como siempre, <ríe> y, y seguramente te vamos a volver a llamar para que nos esclarezcas y nos aclares algunas cuestiones, que siempre es bueno conversar con las compañeras y los compañeros. Bueno, vaya desde acá, desde Pipinas, el abrazo de toda la cooperativa comunitaria, la boya para la militancia del movimiento, el saludo a la asamblea nosotros creemos en una democracia que no es cada cuatro años y cada dos años sino que es cotidiana y la asamblea es el, el, el primer paso de esta democracia participativa protagónica en la que creemos así que el saludo y a la asamblea que, que está en ese momento trabajando para abrazo compañeras abrazo grande. Chau, chau. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua Tira agua hirviendo en desagües y rejillas Y colocamos quiteros Podemos prevenir el dengue Más información en buenosaires.gov.ar Barra dengue Buenos Aires, ciudad Desde el patio de los conventillos Entre asambleas y comedores Llega FM Riachuelo en el 100.9 En la boca del pueblo Bien, seguimos en esto que es Al Gran Pueblo Salud Este lunes 8 de abril eh, A casi una semana, en realidad 6 días de, de la fecha que para nosotros es muy sentida Que es el 2 de abril Momento del desembarco en Malvinas Y nos parecía oportuno retomar este tema En esta agenda vertiginosa que tiene nuestro, nuestra maltratada patria ...donde cada, cada fecha, cada hecho que va sucediendo eh, con mucho vértigo mucho vértigo y poca reflexión... Eh, ...en nuestra patria la agenda se lleva puesta, la agenda al servicio de los intereses eh, cipayos... ...se lleva puesta la posibilidad de reflexionar, de, de, de, de que los hechos que, se, que nuestro pueblo organizado construye... Eh, ...se instalen en nuestra conciencia, generen otra subjetividad... El vértigo le gana, nos gana la cabeza y nos, nos mantiene siempre en estado de alerta a las corridas, pero con muy poca conciencia de lo que sucede. Por eso entendemos que es importante retomar algunos temas, más allá de la cronología, de los tiempos, uh -huh. y darle una profundidad al análisis, al debate, a las charlas, y sobre todo cuando, como en este caso, que estamos comunicados con César Trejo, eh, combatiente de Malvinas, eh, nos parece que es importante poder analizar, tranquilo discutir no solamente lo acontecido en aquel teatro de operaciones allá en 1982 sino también en la actualidad donde tenemos eh, la jefa del Comando Sur eh, paseando por nuestro país y prometiendo armar una base yanqui en Tierra del Fuego César, no sé si nos estás escuchando, te, aquí Patricia Alejandro Lucero te saludan, ¿cómo andás? hola buenas tardes eh, sí eh, estaba escuchando atentamente tu, tu introducción y me parece muy pertinente no porque justamente los acontecim acontecimientos que se eh, publican y que nos llevan eh, hecho el hecho sin capacidad de reflexión en realidad están interconectados y tienen una lógica no este todas las medidas que este gobierno está anunciando vertiginosamente que afectan a, a los trabajadores afectan al pueblo argentino y todo lo que vivimos de manera cotidiana tiene que ver también con esos otros hechos de política internacional o de política interna vinculada a la política internacional eh, que hace imposible, esta situación desesperante de la inmensa mayoría del pueblo argentino no así unos días a las corridas y casi como un perrito faldero el actual presidente de la nación fue a recibir a, a Laura richardson no la comandante del, del cuerpo quinto cuerpo de digamos del comando sur no de los Estados Unidos y luego hubo un anuncio de eh, de que el, el, el proyecto del polo logístico antártico se va a convertir en un en una base militar compartida entre Estados Unidos y la Argentina, en realidad una base de actuación norteamericana que se conecta con la base que está en Malvinas. O sea, todo tiene una lógica, lo único que hay que hacer es, como están proponiendo ustedes, tomarse el tiempo para reflexionar sobre sus acontecimientos qué conexiones con aquella época eh, la semana pasada escuchaba a un, una entrevista que hizo patri eh, con un profesor de historia que contaba eh, que algo parecido le habían ofrecido los ingleses a perón uh -huh. de, de poner de, de armar dos banderas en, la, en las islas ¿no? con lo cualí eh, le, legitima, se legitimaba la presencia pirata en, en nuestro continente digamos no Eh, cuando vos hablabas de las doble banderas ahí en Tierra del Fuego se vino a la memoria aquellas palabras de este, de este profe eh, ¿Qué? ¿qué, ¿qué vínculo eh, podés atar entre lo que pasó en aquel momento en el 82 y, y con esta situación actual digamos ¿no? que como vos bien decís nos tiene un poco así entre atareados y también un poco a veces hasta te diría con con toda la sinceridad desorientados, ¿no? como para re realizar algunas acciones sí. pertinentes bueno, es el objetivo de desorientarnos, ¿no? Uh -huh. eh, en realidad, no, voy que hacer un ratón la causa de Malvinas lleva 504 años eh, ¿por qué digo esto? porque ya en la expedición de Magallanes Esteban Gómez, Caboto hacia la Patagonia y hacia eh, Tremozur Eh, el mediano sur, porque sería, este, si no cantamos hoy, la Antártida, eh, en realidad ya en esa época Magallanes buscaba eh, la ruta que eh, originalmente buscó Colón eh, mm. unos eh, 28 años antes, digamos, que era pasar hacia la islas Moluca, que era el centro estratégico comercial de la época donde se transaban las especias, ¿no? Mm -hmm era la moneda más valiosa en aquella época eh, y bueno eh, ya hubo en esa en esa época una conspiración que los británicos que todavía eran una potencia menor entre España y Portugal eh, para hacerse digamos de la información de, de las Malvinas de la cartografía hubo un levantamiento en, en el Golfo de San Julián Eh, un motín a bordo, eh, con muertes y demás, y luego Magallanes y su tripulación, y Esteban Gómez, pasaron a las Malvinas, que denominaron en esa época las Islas Sansón o de los Gigantes. porque qué? Porque la población que aparentemente vieron ellos ahí eran los eh, patagones, ¿no? Los pehuelches, uh -huh. este, que eran tipo muy grandotes, por uh -huh. eso apelaron a la mitología griega, y lo denominaron Samusón. Eh, ya en esa época era de relevancia estratégica. Después, eh, el, el, la cacería de lobos de mar y demás, y ballenas, que proveían el aceite, que era el combustible de la época, uh -huh. en, en, en la época de 1833, cuando usurparon finalmente los británicos, en la isla Marina se desalojaron a los 250 habitantes que estaban allí este de las Provincias Unidas del Sur eh, y de la Confederación, ¿no? Este con Bernet eh, ¿Sí? era por, por, por, por el recurso estratégico de la época que era el, el combustible de las de los aceites de los de los lobos eh, marinos, ¿sí? de, de los lobos marinos. Este y en 1882 aún con una enorme ignorancia estratégica por parte de, del gobierno militar que vale valga la pena, pena señalar, por siempre desde hace muchos años nos referimos a la metodología criminal que utilizó eh, el gobierno de la dictadura cívico militar del 76 al 83, el llamado proceso de reorganización nacional, pero nunca se o, o no o, o no lo suficiente se analiza el, pro, el proyecto, el programa que eh, eh, que tenía el proceso y que fue anunciado también en 2 de abril de 1976 por José Alfredo Martínez de Or y que era volver a la Argentina de la producción primaria renunciar a un sistema económico de basado en la, de desarrollo científico, tecnológico e industrial eh, disolver eh, las organizaciones comunitarias sindicales, o sea, neutralizarlas y disolverlas, y terminar con ese mal ejemplo que significó el terrorismo en la medida del siglo pasado, que era el desafío a la hegemonía norteamericana y británica en el, en, en el cono sur, con un país autónomo, soberano y lo eh, Los militares se cayeron en la trampa estratégica, nosotros estamos estudiando junto con otros investigadores la línea de las causas endógenas, exógenas, perdón, de la guerra de Malinas, que tiene que ver con el, la necesidad de la OTAN de tener una base militar en el Atlántico Sur motivo por el cual ellos provocaron una guerra le hicieron pisar el palito a la dictadura y este pusieron a la Argentina como país agresor cuando en realidad los agresores son ellos eh, sin embargo, y a pesar de esta, de esta subordinación del gobierno militar el pueblo argentino, in, en su en inmensa mayoría, eh, resignificó la recuperación de Malvinas y eh, de alguna manera avaló, no a la dictadura, sino al hecho de recuperar esas tierras y enfrentarse contra un enemigo histórico. Uh -huh. Y como si esto fuera poco, lo hicieron todos los pueblos de la América Latina, que se anotaron de a decenas de miles en las embajadas argentinas para pelear... A favor de la argentina contra el colonialismo anglo norteamericano eh, y lo hicieron países no solo que por ahí también estaban gobernados por regímenes militares con ideología parecida al nuestro sino que lo hizo cuba la cuba de fidel que eh, puso a disposición cinco mil milicianos cubanos para venir a combatir o el frente sanguinista de la liberación nacional de eh, de Nicaragua, que puso 4.000 eh, eh, nicaragüenses a disposición, o 25.000 bolivianos y los peruanos y los brasileños y los panameños y los venezolanos, etcétera, etcétera. Es decir, decía eh, el gran maestro el, el, el pensador de la realidad de, de, de la parte grande, Alberto Mentón Ferré, que se autodefinía eh, argentino oriental, decía que los argentinos no nos dábamos cuenta de lo que produjo la guerra de Malvinas, es decir, un país mediano para abajo, como la Argentina, desafiando a las grandes potencias de, del mundo en una guerra, y que, y que ese acontecimiento no había ocurrido, o esa conmoción espiritual, no había acontecido desde las guerras de la independencia. ¿Sí? Lo que motivó que al término de la guerra, el proceso de integración regional en, en 1985, la Carta de Fos de Iguazú, Sanney y Alfonsín. En 1990, la UNASUR. 2000, la Confederación Sudamericana de Naciones. 2009, la UNASUR. Y 2011, la CELAC. Es decir, todos, de alguna manera, inspirados por esa esa insubordinación que la Argentina, el pueblo argentino, no los, los militares argentinos, el pueblo argentino había... Eh, desarrollado cuando se enfrenta y decide enfrentarse seguinamente contra el imperialismo anglo-norteamericano. ¿Qué está ocurriendo hoy? Bueno, eh, el proceso de desmalonización eh, se caló hondo en las élites argentinas, en las diligencias políticas, académicas, mediáticas de la Argentina, no así en el pueblo argentino que se mantiene fiel a la causa de Malvinas y de alguna manera lo manifiesta en cuanto puede con cientos de miles de expresiones malvinizadoras y de huellas malvineras a lo largo y ancho todo el país, ¿no? Uh -huh. Pero sí a las clases dirigentes y la expresión máxima, casi apocalíptica de esa malvinización, es el presidente que actualmente tenemos, que se dice admirador de Reagan, de Churchill y de Margaret Thatcher, ¿no? de la criminal de guerra uh -huh. británica, que mandó a hundir al crucero Canal del Grano sin que me diera ninguna necesidad militar y sin de su supervivencia política lo que constituye un acto violatorio del derecho internacional humanitario. ¿no? Sí. Esta es la situación actual y, y esto es lo que liga a través de la historia y en el presente la causa de Malvinas. Do, do, dos preguntas. Eh, me parece que podemos arranc arrancarte ahí al diálogo. Eh, una... Cuando vos sos un... siempre volvés sobre el tema y, y, y lo planteas con precisión, la desmalvinización, ¿no? Eh, como que es eh, una política siempre vigente en contra de los intereses nacionales. La pregunta es eh, si de, detrás de esa política de, de desmalvinización, ¿no? Eh, también no hay... Eh, eh, no es toda la corriente de, en contra de nuestra soberanía, digamos, ¿no? Mm. Digamos, tomando las Malvinas como como la, la vanguardia de nuestras luchas por la soberanía, pero cuando hacemos un recorrido por las costas de nuestros países, cuando hacemos un viaje a, a, por cualquiera de las provincias de nuestro país, eh, claramente vemos que nuestro país es un país ocupado, digamos, ¿no? O sea, eh, ya no es que miramos con... Con preocupación la ocupación en Malvinas sino que vemos que en todo el país hay ocupación de fuerzas extranjeras eh, y con, cada vez con más incidencia en nuestros territorios y cada vez con más decisiones respecto de las políticas a llevar a cabo ¿no? y la otra la otra pregunta que también me, se, se desprende de lo que vos planteás es si esta dificultad para entender un proceso a, que a la vista del cierto sentido común parece complejo como tener que defender Eh, la causa de malvinas en medio de una dictadura militar no es la dificultad que tenemos en general porque nos han construido un modo de pensar necesario para eso de pensar que eh, la, las transformaciones y los cambios los hacen los gobiernos mm. y no los pueblos organizados digamos, ¿no? son esas es preguntas escuchándote con atención quería queríamos plantearte sí, bueno al principio a ver la, efectivamente la argentina eh, es un país ocupado Ahora cuando venga el 9 de julio y hagamos todas las efeméreas de la independencia, vamos en realidad a estar conmemorando algo que no es real, porque si bien eh, el 9 de julio de 1816 el acta de independencia decía, eh, no la Argentina, sino las Provincias Unidas del Sur, nos independizamos del Reino de España y de toda la otra dominación extranjera, agregó un día después el diputado Nebrano, ¿no? Ajá. Uh -huh. Eh, efectivamente este esa independencia formal de España eh, rápidamente quedó sepultada bajo la dependencia informal del Reino Unido de Gran Bretaña que dividió las provincias unidas y las hizo desunidas es decir, con el principio de dividir para reinar, como siempre lo explicó en todos los lugares uh -huh. del mundo donde fue a dominar este, y a saquear Bueno, eh, eso, eso duró hasta eh, unos eh, 80 años desde eh, Pabón y Cepeda, cuando triunfa el proyecto oligárquico ligado a Gran Bretaña, eh, este, y dura hasta la década de, 1900, fines de 1930, y hasta la década del 40. Ahí es donde hay un proceso de insubordinación al proyecto imperial, de emancipación nacional y un proyecto distinto. Pero bueno, que fue derrotado, primero por las armas, y en los últimos años por el el debilitamiento espiritual. Es decir, se ha borrado la, la historia, eh, las nuevas generaciones. Este proceso de malvinización es un proceso, como vos bien referís, no solamente sobre Malvinas, sino sobre la conciencia de patria, digamos. Sobre la desnacionalización de las conciencias, uh -huh. o un proceso de recolonización de las conciencias. Eh, que abarca a muchas élites y a algunos sectores populares pero que todavía encuentra enormes resistencias en el campo popular los sectores más humildes casi se podría aplicar una regla matemática cuanto más abajo en la escala social en la Argentina y más adentro de la Argentina se va más sentimiento de patria y más malvinización encontrás y cuanto más arriba y más en las urbes colonizada por por los distintos sistemas eh, por modernos de, de, de recomanización cultural eh, más de malinización cumbre ahora es cierto lo que lo que afirmamos cuando eh, vas a, a determinados lugares y, y sobre todo uno se concentra en la mirada en, en el tema de los bienes naturales y los recursos estratégicos todo eso está entregado al capital financiero transnacional la minería la energía todo eh, Nuestra red troncal del río Paraná La, la, la producción agroexportadora Está mediada y, y, y en manos de los del de capital financiero transnacional y, y esto no viene de ahora, no es con mi ley Esto es un largo proceso de extranjerización y concentración económica A manos del capital financiero transnacional Que no es solamente lo que nos pasa a nosotros Sino lo que ocurre en muchísimas latitudes del mundo Ahora nosotros tenemos una una una causa como la de Malvinas que hace visible un sistema de dominación invisible es decir ya en nocient la década de 1930 escaladriño artista en Corja decía Malvinas es eh, el faro que ilumina las otras malvinas que hay eh, en el continente sudamericano argentina sudamericano las otras eh, eh, espacios económicos políticos culturales que están Bajo dominación colonial británica o ángulo norteamericana absolutamente esto como bien eh, lo referís bueno y así llegamos al final de este programa eh, esta entrevista que ya había salido al aire pero que eh, nos ayuda a a, a estar cerca no de lo que está pasando con el canal magdalena Luciano es bastante claro eh, bueno si bien el sonido no no es muy bueno desde allá pero la verdad que siempre es bueno tenerlo escucharlo debatir eh, lo mismo con, con César, no patri sí sí césar trejo y tanto en la entrevista con César como con Luciano pudimos entender ese ese link no esa, esa vinculación que hay entre la soberanía popular la soberanía que defendieron nuestros ex combatientes y hoy veteranos de guerra y la soberanía que también defiende en cada territorio el compañero que defiende la soberanía alimentaria, la soberanía en salud, en materia de educación, en materia de justicia todos aquellos este, emprendimientos y, y proyectos productivos que defienden en cada territorio eh, el derecho a vivir en paz que me parece que es lo que sintetiza ese no a a la entrega de un país que está siendo sometido en este momento a esa entrega. Y defendiendo también eh, la historia y la memoria de nuestro pueblo, ¿no? Eh, algún, en algún debate de producción también lo decíamos, lo vemos que en la entrevista con César, eh, no, no olvidar nuestra propia historia, porque estamos condenados a repetirla, claramente, eh, y que cuando no, el miedo no que tengo quizá, de que cuando ya no haya quien cuente la historia porque la, la ha vivido como nuestros ex combatientes nuestros combatientes eh, cuando ya no puedan contarla a ellos quién la va a contar porque dudo porque hasta ahora no, no se le da tanto como tanta visibilidad en, en, en libros en historias de verdad que se abra una vez al año y creo que nuestro laburo como militantes eh, padres, madres, adultos educadores es eh, seguir deteniendo la historia en, en, en la boca y que se siga replicando eh, para que no vuelvan a morir estos pibes que ya han muerto eh, y bueno para cerrar esta semana un abrazo grande también a los compañeros que fueron reprimidos este miércoles pasado eh, estuvimos en la calle no fue grato pero vamos a seguir estando Le pese a quien le pese. Y nos vemos en la lucha siempre, compañeros. Abrazo, hasta el lunes. Chau, chau, nos escuchamos. No tienen miedo porque no tenemos miedo. No tienen miedo porque no tenemos miedo. miedo? ¡Que haza! ¡Que haza! ¡Que haza! Somos las que sacamos adelante nuestro hogar. ¿no?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 ...sabor del bueno... ...emprendimiento de la economía popular... ...servicio de catering... ...picada... ...desayuno... viandas ...servicio de cafetería... ...pernides de cerdo... ...mesas dulces... ...y, y muchos, muchos más... ...a precios populares... ...contactanos al... ...once cincuenta y tres trece noventa y cuatro y nuestras redes... Facebook Sabor, del bueno, Sabor, del bueno. Sabor, Sabor de Bueno, Instagram Sabor de Bueno. Sabor de Bueno. Delicias que acompañan tus momentos.